Los mengues les tragelen y los gente se lo pelen, que estos ambos primos ni entienden ni huelen. Ni distingue ni mascingues, ni mojanto tiene el pingue, ni se chupa loteo. Después de un buen papeo. Vaya, toda no la tacha, ven cerrillos, canallas produciendo amargura. Si no han guardado ya, hay padre cinco, pobre cinco, que lastima de cinco poca sangre y mucho cinco. Had superach, yo pine el canal, yo pin, encanao, yo pin enciccao, con con carbón aquí ha minado. Alegrías he topado, las pinitas he guardado para dar vidillas mochegados. Sin embargo, no he acordado. Agua te ha impresionado, las corrillas cobardados, un gitano y un lisiado apareciera en agarrado con humilde se haya mostrado. Razones han batado pa que me haya descartado y el requesón talla haya hallado. como camele. Yasira ante te pantu que un gaun pe va por cangrejo y se t tor olvida lo retele no kaite tebo por la fatica nunca viene. Gracias Antonio por tu música Fra por tu claridad cotidiana uh, uh. por tu perbe que uno no queda mucho que aprender y comprender contrajeivoúte otra vez ah. un las bullate Chocolas del arte que no maten Mulas de bullate Chocolas del arte que no maten Este da la chenando, vamos con farsa ¿Y qué es lo que pasa? sigue la comparsa Pallitas no queremos que meneen su tanga ¿Y qué es lo que pasa? Mi gente en la manga Marcha, camelo, acá y genuelo Freno, porque soy bueno Dígalo, estilo calor, se diferencia Cogemos testigo, tratamos herencia La esencia no se perturba, se queda y entre bombo y caja me toca en la guitarreta. La peja no se levanta Taranta en la garganta Nos deja en goza, alegría Tú me seguirías Suerte sería si de dos hilos vendieras Si obtuviera el futuro Yo lo auguro sin un duro Y una ruina de ignorancia Perseverancia del duende De que no fuimos gitánicos Rubicos de Alcalde Verde Fue del destino Y en tu carrino Y del casino Verduguete Humildé No tuvimos juguete Y el soniquete Continuó su tradición Creció en espesura Y la duda dura Pues surgió Se mostró En un plástico de habicholas con arroz Hay que nos parte la cordura Pa' aumentar la ambición Que de vidilla la cultura En un estado de confusión Nunca dije fragón tampoco un malacatón Y si tengo que ser patriarcal, lo seré del Gijón. Mulate, late, bullate. Chocolate, late, que no mate. Mulate, late, bullate. Chocolate, late, que no mate. ¡Ali!